gauza da, bueno, ez da izango olako analisi oso sakona, si usted bestela holako analisi bat egiteko barko denuke denbora denbora asko, baina bai niuzte e, importantea dala, e, azpimarratzea, ba esan duen bezala, Egun bizi go, bizitugune goera ez dela kasualitate ez ematen Egun ematen diren e, eskubiden urraketak ez dira kasualitate ez ematen Baizik eta horren atzetikan, ba hori ez, e, sistema guztel bat e, eraikitzen e, Milagetze ere irek eta duela, duela, duela urte Eta horren ondorioak ba, horreguneko ba, eguneroko bizitzan pairatzen e, ditugu, ez Eee, pues eso, no, un poco loke floren, como floren atzual analisis este de, de de cómo se creó el sistema que actualmente padecemos eh, por tanto se podría decir, o uno de los mensajes que yo creo que, que sería importante destacar a la hora de hacer un análisis de la situación que vivimos actualmente es que se vive en una una situación permanente de conculcación de derechos que responde a la, a la instauración del sistema que se creó hace 30 años ¿no? eh, el sistema cuando se creó, el sistema que padecemos ahora, el sistema del mejoramiento eh, cuando se creó Eh, tenía el objetivo de eso, ¿no? de excluir a una parte de la sociedad y, como consecuencia de ello, ahora padecemos esa, esa situación de exclusión. ¿no? Eh, en estos momentos, bueno, hoy vivimos la jornada de reflexión de las elecciones del Parlamento de Gasteiz y se ha hablado mucho de bueno que la izquierda del sale por primera vez va a estar excluida del El parlamento de gasteiz y lo que eso puede suponer eh, de cara pues eso no la situación eh, política y social de, de eus buscar Herría o en este caso de esas tres provincias ¿no? pues esa situación ya la hemos vivido en la farroa desde hace dos legislaturas la, la izquierda ber ha estado excluida del parlamento y, y del parlamento y de otras instituciones y esto puede ser un poco el punto más destacado el punto más eh, más claro de, de esa política de exclusión y ¿no? Eh, ya del mismo la misma el mismo hecho de que la izquierda abertzale esté excluida del parlamento pues ya deja deja en evidencia que ese parlamento no puede ser democrático en ningún caso, ¿no? Eh, no puede cumplir las funciones que en una democracia, llamémosle burguesa o occidental eh, pues se le asignan a ese parlamento, no al faltar una parte importante de la sociedad de, de ese territorio eh, pues no, no existe un control político de los gobernantes, no existen eh, a ese parlamento no llegan muchas de las eh, de las cuestiones que preocupan a esa sociedad no eh, es evidente que un parlamento tampoco puede ser el, la solución de, de para los problemas que pueda tener una sociedad pero sí queda en, sí que existe una carencia evidente es una institución que no responde no a las necesidades de, de esa sociedad eh, Floren ha mencionado el caso de, de la corrupción que bueno la izquierda vertical en estos últimos años siempre se ha caracterizado por la denuncia de la, de la corrupción ¿no? de que esa corrupción es una parte integrante de ese sistema de, en el que se basa la exclusión. Y bueno pues todos conocemos los casos de post pues dural burú de las denuncias que tuvo también del burgo y bueno tampoco es ahora el momento de, de analizar todo eso pero yo creo que es más o menos eh, es conocido y todos sabemos eh, en qué ha quedado todas esas denuncias y la impunidad con la que se ha producido la corrupción en nafarroa pero sí me gustaría destacar un poco para para hacer como una imagen de, de qué pérdida de qué pérdida de funcionalidad ha tenido el parlamento el caso de de cintrónico no pues en su momento cuando estaba la izquierda versal en, en el parlamento pues con todas las carencias que pueda tener esa institución sí servía de altavoz para renunciar la situación de corrupción que se había extendido por toda la sociedad no por todo el sistema político eh, en ahora mismo pues hace escasas semanas cesscasos eh, cescasas semanas se ha producido el escándalo de la caja b de, de cintrónico bueno que ya hay caja B, caja c caja caja D y hasta caja Z, seguramente aparecerá, ¿no? Pues básicamente es que, bueno, los alcaldes de, de Cintrónigo, pues usaban los fondos públicos para, bueno, para su uso personal, ¿no? Y esto es una situación que no depende del partido en el que gobierna, en el por ha habido alcaldes de UPN o se les acusan alcaldes de UPN y alcaldes de PSN de, de llevar a cabo esta práctica. Pero bueno, ahora vemos que eso se ha producido, ha habido unas denuncias, han salido los medios de comunicación, pero bueno, es una cosa que es totalmente asumida por el sistema, ¿no? O sea, aquí en el Parlamento, UPN y PSN y también en el mismo Ayuntamiento de Centro Iguo han dicho que, bueno, esto no es una cuestión que, que se debe investigar y así ha quedado, ¿no? Y entonces vemos que es una cosa que es una es un ingrediente de ese sistema, ¿no? Y, en ese, y al producirse una exclusión de una parte de la sociedad que se ha caracterizado por la denuncia de esta práctica, vemos que aquí no pasa nada y que no y que se sirve se sigue igual no no, no, ha, no ha habido divisiones no ha habido nada y bueno pues esto es un poco eso no la caracterización de que la corrupción es una parte esencial del de sistema de esa, de esa exclusión o bueno, también hemos mencionado y, y flor lo ha mencionado pues yo creo que un poco eh, en estos momentos ahora que vemos la crisis y que bueno la crisis sigue sí puede servir un poco también de, de justificación de muchas convulcaciones de, de derechos El modelo sindical de que se vive en nafarroa es un modelo que bueno se caracteriza también por la exclusión y por premiar a aquellos que son parte de ese sistema que garantizan eh, ese sistema ¿no? ugT y comisiones obreras en nafarroa son un apéndice del poder eh, es, digamos que es la correa de transmisión de la derecha o del sistema gobernante de los poderes económicos en los centros de trabajo ¿no? pues gracias a ello pues se les han dado la medalla de oro estando la medalla de oro junto a la Confederación de Empresarios y que bueno, pues esto en es la Farroa que se asume como algo algo normal eh, en cualquier otro lugar del mundo, yo creo que chirraría bastante, ¿no? Que una administración le diera la medalla de oro a los que se supone que definen a los trabajadores y a los empresarios, pues bueno, pues básicamente a los empresarios les han dado esa medalla por realizar su labor, pero a los representantes de los trabajadores, a los supuestos representantes representantes de los trabajadores les han dado precisamente esa medalla por no cumplir su función, ¿no? Eh, y en esto vemos, bueno, pues es también sabido que mientras a UGT y Comisiones Obreras se les premian y se les dan fondos para, para realizar cursos de formación, para montar sus chiringuitos y para tener una serie de liberados, eh, gracias a que no cumplen esa función de defensa de los trabajadores en los centros de trabajo, que se supone teóricamente que es su verdadera función, pues mientras eso se produce hay otra serie de sindicatos como son fundamentalmente ELA Lab o puede haber otros como SK pero bueno ELA y Lab quizás serían los más eh, los más numerosos eh, en cuanto a afiliación y, y representación pues sea estos sindicatos se les excluye el Consejo Económico y Social ¿no? pues bueno podríamos por una parte que premiamos el sistema premia a aquellos que están asumiendo eh, esa, esa dejación de sus funciones y a los que optan por un modelo sindical lógico, digamos, que es de defensa de los derechos de los trabajadores, se les excluye y se les margina, ¿no? Y bueno, eh, en estos días en ha quedado en evidencia un poco este modelo que ya es conocido, se ha habido se ha producido en múltiples fábricas, en múltiples eh, conflictos laborales, no es algo nuevo, pero sí quizás Estos días ha tenido quizás un eco mediático mayor eh, en el caso de Cosca. ¿no? Pues bueno, al final ahí ha quedado en evidencia que UGT y Comisiones Obreras han aceptado los planes de la patronal, han aceptado los planes de, del Gobierno de Navarra. Y han vendido a los trabajadores, en una palabra, mientras que los otros sindicatos que no participan en ese sistema, pues han caracterizado, se les puede hacer muchas críticas quizás en otros aspectos, pero en este caso yo creo que sí ha quedado en evidencia pues, que hay una línea divisoria de, de quiénes están con el sistema y quiénes están por por hacer un modelo sindical eh, alternativo y, y reivindicativo. ¿no? Eh, otro elemento quizás de, en el que se percibe claramente la exclusión y la conculcación de derechos es el tema de Lusquera ¿no? el tema de Lusquera eh, como ha dicho también floren previamente para el sistema dominante en Navarra es básico es determinante eh, se caracteriza por su antibasquismo ¿no? y el hecho determinante o el hecho que caracteriza a un hecho básico un, un un ingrediente esencial del hecho de ser vasco es el idioma en este caso ¿no? y por eso eh, en estos 30 años ha sido permanente eh, la persecución a, a la normalización lingüística digamos si no eh, no tiene otra explicación el sistema de zonificación que existe en la farroa ¿no? de zona vascófona zona mixta y zona y zona zona no vascófona. Eh, visto a, desde una perspectiva digamos lógica, eso no tiene ningún sentido. Se crean ciudadanos que tienen unos derechos, otros que tienen otros y otros que tienen eh, otro tercer nivel de derechos en una situación que lo que busca es dividir e impedir esa normalización. Eh, No tiene lógica, más allá, la única lógica que puede tener es ese odio hacia hacia lo vasco y la, la persecución hacia hacia el idioma nacional, digamos, evitar que el euskera pues, tenga una presencia normalizada en nafarroa y que sea asumido como una lengua propia en todo el territorio, ¿no? desde Bazán hasta, hasta Ribera. Eh, por eso ha sido el euskera un objetivo principal de los ataques de la clase dominante en el sistema de la mejoramiento. Y bueno, un poco quizás hemos eh, sería interesante en este sentido eh, ver que en estos últimos en estos últimos días ha habido ha salido en la prensa la denuncia de que las ayudas a los medios euskaldunes han bajado de 310.000 euros, que seguramente sería una cantidad bastante insuficiente para, para lo que los medios euskaldunes en Navarra necesitarían, ha bajado de 310.000 euros a 9.567. O sea, poco más de un millón y medio de pesetas que hay que repartir entre 30 medios de comunicación distribuidos en todo en toda nafarroa no esto es evidente que pues bueno el argumento que, que ha hecho el gobierno de navarra el gobierno de nafarroa es que bueno es en una época de crisis y que hay que apretarse el cinturón y que bueno que hay que hacer una serie de recortes de recortes económicos en todas las partidas ¿no? en todas las partidas del presupuesto del gobierno de navarra eh, esto es un argumento que no se sostiene ningún De ninguna de las maneras porque bueno para otras cosas bien que sacan dinero de debajo de las piedras ¿no? pues ahí tenemos el plan navarra 2012 que bueno básicamente busca seguir manteniendo el nivel de construcción de obra pública para que los constructores una de las de los pilares también de, del sistema de mejoramiento sigan puedan seguir manteniendo su actividad y con el argumento de que eso supone que eh, suponen medidas para superar la crisis cuando bueno a los únicos que que beneficiaría en cualquier caso se llaman los grandes empresarios que están detrás de, de los partidos de los partidos navarros y bueno, y especialmente detrás de un pn ¿no? eh, pues ahí vemos eso no que es un ejemplo de esa política de, de acoso a luzquera de impedir que se desarrolle normalmente cuando bueno, en cualquier otro en cualquier otro sistema administrativo, o sistema político, la ayuda a los medios de comunicación, aunque siempre existe un control político, pues bueno, está mucho más normalizada, pero aquí hay una censura política evidente, una censura cultural, digamos, ¿no? Eh, en este sentido, un poco pues bueno, un poco de cara a visualizar quizás el las razones que están detrás de, de ese odio a euskera por parte de, en este caso, de UPN, porque ahora gestiona el gobierno UPN y CDN, bueno, y PSN también, pero bueno, un poco Sanz es el, el presidente del gobierno y es un poco el que el que argumenta estas cosas, estas prácticas, esta política de exclusión hacia el idioma. En el discurso navideño de, de Sanz, eh, bueno, una de las frases que empleo es que, bueno, que hay que hay que fomentar el inglés, ¿no? Ahora pues el gobierno de, de Nafarroa está fomentando el inglés, como que es una con el argumento que puede ser incluso comprensible de que el inglés es un idioma necesario, que es necesario introducirlo en la educación, que es un elemento de comunicación interesante en una Unión Europea que cada vez va a haber tener unas relaciones más intensas entre estados, entre poblaciones de diferentes estados y que el inglés o otras lenguas que se hablan en la Unión Europea es interesante para que se incluya en el sistema educativo para que los alumnos que se arreglanden pues tengan una mayor facilidad a la hora de relacionarse con personas habitantes en otros estados, ¿no? Pero bueno, básicamente este argumento puede parecer muy bonito, eh, realmente lo que esconde detrás es otra medida para perjudicar a busquera, ¿no? Pues bueno, el sistema se ha utilizado la introducción de modelos de inglés en algunos centros educativos en iruñezría también para perjudicar la presencia o la normalización o intentar eh, cortar de raíz el crecimiento que el modelo de estaba teniendo ¿no? y esto que este cosmopolitismo que hacen gala a la hora de atacar a la lengua propia de, de la Tierra para justificar la introducción de otras lenguas extranjeras que insisto que pueden tener su lógica y que pueden ser interesantes y que no hay que criminalizar tampoco esencialmente la introducción del inglés y que aprender inglés pues puede ser una cosa una cosa positiva, ¿no? Pero pongo queda en evidencia y me, es es curioso comparar y eh, este esta alabanza a la, a la utilización a la utilidad de las, de los idiomas diciendo no pues hemos oído muchas veces que busquera al final no deja de ser un poco o el mensaje que se quede trasladar no deja de ser una, un idioma un poco más que folclórico y que hay que aprender en castellano y hay que en inglés hay que aprender el alemán porque eso es es más del futuro cuando la unión europea este este discurso pues queda en evidencia o queda se ve su falsedad cuando por ejemplo en la unión europea se plantea que Todas las eh, en el parlamento europeo todas las, eh, las comunicaciones se tienen que hacer únicamente en los tres idiomas principales de la de la unión en los tres idiomas que más gente habla que serían el inglés el francés y el alemán de cara un poco pues a, a reducir gastos y introducir una, una practicidad en las comunicaciones eh, pues bueno pues los de upn o la derecha española en este caso y, y el pso también pues ponen el grito en el cielo porque ven que se produce una marginación del castellano, ¿no? Entonces dice, "Joder, pues si estáis defendiendo vosotros el gobierno que tenéis en Navarra que bueno, que hay que utilizar los idiomas en base a en base a utilidad que tienen, ¿no? Entonces, claro, eh, ¿por qué si el Parlamento Europeo quita el idioma el idioma español, el castellano a la hora de a la hora de a la hora de ser un idioma <coughs> de trabajo, ponéis el grito en el cielo? Pues bueno, es un poco pues, ese falso discurso que se emplea por una parte por una parte y por otra ¿no? y bueno, esto era un poco yo lo que quería señalar ya sé que hay muchos más aspectos que los podíamos eh, analizar y que reflejan esta conjugación de derechos pero yo creo que bueno, esto es un poco una, una introducción ¿no? quizás eh, tampoco si no nos extenderíamos demasiado yo creo que es interesante que, que Santi también nos dé un poco su visión de cada futuro